Bergio Tsar y Ratia en el 100.8 TFM. Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música.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 Racha León y saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratias, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Jueves 6 de febrero del 2014, 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde y aquí comienza, como cada semana, Euskal Música, tu cita con la música local. 90 minutos compartiendo contigo, lo dicho, toda la música local, toda la música que se realiza en Euskal Herria... Hoy jueves, día 6 de febrero, en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde. Y también ya sabes que el fin de semana, tanto el sábado 8 como el domingo 9 de febrero, también puedes volver a escuchar este tu programa a la misma hora, de 6 a 7 y media de la tarde. Y como no, también lo puedes hacer a través de internet, a través de la página egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. O sea que tienes muchas opciones... Para escuchar este tu programa, Euskal Música, cada semana 90 minutos Hoy tenemos un programa repleto de buena música Vamos a escuchar, por ejemplo, a Vendetta, Sonara Lambretos, Cavi, Surieta Y, por supuesto, el nuevo trabajo discográfico de la banda de Iruña, Espíritu de Contradicción Y ya te adelantamos algo que va a suceder el jueves día 13 de febrero Ya que ese jueves, esa semana, el 13 de febrero, a partir de las 6 de la tarde Aquí en el programa Euskal Música en Berriozario y Ratia Tendremos la presencia de la banda Ibakusha Una nueva banda que acaba de nacer Y que da el pistoletazo de salida con lo que es su primer larga duración Un pistoletazo de salida que lo darán el sábado 15 de febrero Y dos días antes, el jueves 13 estarán por aquí por Berriozar y Ratia por el programa Euskal Música Pues para darnos ese pistoletazo de salida Y por supuesto para hablarnos un poquito de cómo ha sido, digámoslo así, la inauguración de la banda Y hablar de este primer larga duración Recuerda, son Ibakusa El jueves 13 de febrero estarán por aquí por Berriozar y Ratia por Euskal Música Nosotros que vamos a empezar el programa de hoy y lo vamos a hacer con el tercer trabajo de estudio de la banda SESATEK Una banda que ha sacado el doctorado en pachanga y en el mestizaje musical Este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo durante todo el 2013 Preparándolo químicamente en el local de ensayo Y grabado en los estudios Igain e y Neurótica De las manos de los doctores Arich y Michael En este nuevo disco se ve a unos SESATEC más banda que nunca Donde el feeling entre los músicos es evidente Creando canciones redondas Redondas son las canciones que vamos a escuchar Para abrir esta nueva edición del programa Euskal Música Los temas Veldurrak, Besar Katuz séptimo corte del álbum y el tema que cierra el álbum, el tema titulado Irribarre Egin. Así que con música festiva, música fiestera, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música y lo hacemos, como te comentaba anteriormente, con la banda Se Esatec. Zitxu zentitzen eguzkiziak Igan delu ze bat du aurretik eta geha ztala gunona Egun agaizki hasi du amets gaizo batan erdian jaikida Eukiko aldu honek esan airik norberaren bizitzan Iztarren azpian ametsen erdian Iluntasunik ilunen arekin egingo dugu dantzan Agilan honela egunen batean Esnatzean itzalgoteak aspaldiko lagunak izango dira Istorio guztiak dituzte birakurketa Batetik gauza honak eta bestetik bakarrik tragediak De abruak eta eren sugeak ez zindira engaiztoak izan Modu berean printzeak zein printzesak ez dira beti guapoenak Ausoaz gartu du gorkoan ezingo du inoz berriro kikilu Zalan zei ostipare bat eman. Ta gelitxu bala mar de agusto Barrura begiratzeko bendura Besakatzeko indadanak batu ditu gaukoan Ezingo du inorre gelitxu. U ganañona raman idea a geneko hartu cristales que desata de la berri monsieur by Niidiskeitzot esver rica ve comedia zurekin antes tu me gorrío ga Ditu pero tu dicho ainbatchuk baña nire oea pero seco tu ve harta y tu irebategi Son dos de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el tercer larga duración para esta banda, para C-Satec, el álbum Ibuprofeno. Así es como se hace llamar este larga duración, hubo larga duración... Para esta multimanda compuesta por Vierbu a las guitarras y a los coros Yulen a las guitarras y a los coros Unai a la bajo y a los coros Bolli a la batería Anton a la trompeta Manex al trombón mikel a la voz principal Y Javi a la otra voz principal y Sonando los temas Veldurrak, Besar, Katus, Séptimo corte del álbum Y esto que escuchas El tema que cierra este tercer larga duración Y viva Re Egin Get to Y nosotros que continuamos ofreciéndote buena música Y nos vamos con la banda Vendetta, ya sabrás que eh, La banda Vendetta eh, surgida de seno de que en 2007 Vendetta pues eh, prosigue con este nuevo CD, Fuimos, Somos y Seremos Su celebrada marcha triunfal Su incontestable carrera con los aires frescos De sus canciones por bandera, viendo Pues en día a día avivada la hoguera Que encendieron en su día Javier Echeverría Luisillo Calandraca, Peyo Reparaz Rubén Antón y Enrico Rubiños en 2009 Con ese aclamado a la álbum debut. Ahora regresan con este nuevo trabajo, grabado en el sótano eh, por Iker Piedrofita, quien se cargó de, pues, de tocar los teclados en algunos de los temas de este nuevo trabajo discográfico. El álbum alberga 12 canciones Team for Freedom, Botella de Rom, La Parranda, Udarako Gaulusiak, Cuídate, Jean Lafite, Cerca del Mar, Oikainak, Ogeita Lau y La Vida. Quedando, pues, completado con Fuimos, Somos y Seremos, tres pegadizos temas instrumentales. Total, 12 brillantes composiciones, para cuya grabación también se contó con la colaboración de Selva a los coros conformando un tracklist realmente vitamínico y vigoroso, nos quedamos pues con este nuevo trabajo discográfico fuimos, somos y seremos de Vendetta y de él te extraemos dos temas Ekaínak o Geita Lau, décimo corte del álbum y el tema Botella de Ron son de aquí, son de Iruña, son Vendetta Música Zainako geitala talau, gabon, berrian zer berri, dure amako usti eta zeuen naegin. Ida tisoia ez ez dut minau, inolan patzerik, gorde lan bezala, ezeak naramani. Se ha quem mand ditu, minha ca a vesti, aitea quem mand ditu, nem quem minha quem, mira ti soy es tu riunao, mio miin lampa seri, bella taramamba sala, se aclara mani, ooh, uh, some uh, uh, uh, fun to actually deny, pero ahora faltado Sentinairik burrun zaitiuzte da naitik Eskutizetan zue hodaino Berdin sentitzea modakizu amare Ez zela nierrezar amentsak zirri borro baten Idazte azer da, gero garbira pasatzeko Astirik ezbata. Se ha keman di cu, mica ha vesti, hai se ha keman di cu. Noi non kenihakin, me chak ti rivorro vatten, di darte a terra, per rogar pirà passate co, sti riquet vatten. Uh, uh, San Juan su Argentina, pero anam Pensu accentinaide, un sai tu tadaide. De garraren garraren, es tu. Mushu en nateri, tengo lanz, votain. I was some bad I ric, di delut perdu guna ran, patana carekin, staracurekin baitaude, a pencenza indari, belorica. Die auf der dann aitaran no eta memoria cafe carayeta la niña besarte cafe toda toda luzano no certitendo da herrico calenta san juan sud pero anan fantaco Xantinaitik Hurtun feitioa feda batik Uh, uh, uh Sanquam suak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 sonrisa rebelde El quinteto formado por Javier Echeverría Peyo Reparaz, Ruber Antón Enrico Rubiños y Luisillo Calandraca Magia y sabor No hay quien nos pare Entre botellas de ron. Fuimos, somos y seremos Atsu, Gaur y Taviar Botella de ron Ecainac Y Botella de ron Dos de los temas que te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Editado bajo el sello Vagabiga Vagabiga <tose> Y nos vamos ahora con otra gente de Iruña de reciente publicación. Hablamos de Espíritu de Contradicción, que ya estuvieron por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa de Euskal Música, para presentarnos este segundo larga duración. Con el título de 33 laticazos por minuto, la Formación Navarra estrena su nuevo álbum tres años después de su debut Cautivos en Abril y con varios cambios en la formación. El nuevo disco está compuesto por nueve canciones que han sido grabadas en directo en los estudios Averín por Iñaki a los mandos. Espíritu de Contradicción ya ha iniciado la Gira de presentación y estuvieron el pasado Sábado 1 de febrero en la sala Black Rose de Burlada, eso de las 8 y media Con un auténtico directo Auténtico directo el que dieron Encima del escenario el pasado sábado Espíritu de Contradicción para presentarnos Este su nuevo larga duración Titulado 33 latigazos Por minuto de él, extraemos Dos de los temas, todo gira, sencillo Presentación y sombras del ayer Dos de los temas de este Nuevo trabajo de Espíritu de Contradicción Música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 Siglo son temas a los que se incluyen en este nuevo trabajo para Espíritu de Contradicción. Todo gira de mil canallas, el orgullo en la piel, despertar indomables sombras del ayer, nuestra dulce historia, latidos y aprende a volar. La banda compuesta por Esther, Bidón, da la voz y los coros, un cambio bastante importante. Miquel Agüesa, la guitarra rítmica y solista... Aitor Hortigosa, Epas a la guitarra rítmica Solista y clásica, Guillermo Gil al bajo y Pedro Fernández a la batería Son los que componen espíritu de contradicción En este segundo larga duración 33 latigazos Por minuto Y como te comentábamos Al principio del programa, la semana que viene El próximo jueves, 13 de febrero Tendremos en los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música A la banda y Ibakusha El jueves 13 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, en el programa Euskal Música de Berliozari-Ratia, entrevista a la formación Ibakusa. Estarán en los estudios del 100.8 para presentarnos su primer larga duración. ¡Qué fuerza la que nos trae esta banda de rock alternativo originaria de Tudela! Se formaron en el año 2009, pero todos sus miembros pues tienen una dilatada experiencia en otras bandas como son La Viuda Negra o celo Hablamos de Lampretos con este álbum titulado más concretamente Overflow y con temas tan buenos, tan interesantes y tan cañeros como los que acabamos de escuchar. El corte número... El 6 del álbum, nada, tema en castellano Y el tema decimoprimero, sick, tema en inglés Lo dicho, temas en castellano, temas en inglés Extraídos de lo que es este nuevo trabajo discográfico De la formación de Tudela Lambretos Banda que, como comentaba anteriormente, se formó en el 2009 Y ya en el 2010 fueron seleccionados como finalistas del concurso de banda Organizado por la red social Enjol Además, en 2012, llegaron a ser semifinalistas en los encuentros de Navarra Y en el 2013 fueron elegidos para participar en En el circuito Artistas en Ruta Organizado por la AIE La cual les llevó a girar por gran parte del estado Presentando este su primer álbum Titulado Overflow Y de la música de Lambretos Cañe y Fuerza nos vamos con algo más tranquilito Nos vamos con el señor Caby Zurieta, un cantautor de aquí de Berriozar Nacido en mayo del 76 Que desde muy joven pues descubre que se siente cómodo Entre libros y situando las canciones Como argumento diario en su vida Así pues, en 2005 edita su primer Libro poemario desde mi rincón Y en 2009 el segundo salitre en piel En agosto del 2013 comienza a grabar el disco que hoy, pues eh, por hoy ya es una realidad un viaje de 10 temas como un recorrido por distintas realidades, tanto personales como sociales, un disco con grandes gotas biográficas y esropado por una nueva banda que dan motivo preciso a los cambios en cuanto al sonido y a la forma de cantar este nuevo disco la banda la forman Chover de Motobomba a la batería, Juan Luis de Keltier Aldea al bajo y Andoni de Mochila 21 a la guitarra, sin duda un nuevo trabajo imposible de pasar por alto con grandes dosis de canción de autor y Y repleto de canciones con mayúsculas Sin duda, un nuevo talento a tener en cuenta Recuerda, el señor Javi Izurieta El álbum Maldito Invierno Y lo que vamos a escuchar, los temas Seda y Terciopelo Y el tema titulado, más concretamente, Nada Son dos de los temas extraídos del nuevo disco de Javi Izurieta Música Eta sentada frente a la puerta de escapar Dos chicos malos en los rincones No le quitan los ojos de encima Yo acerté con la bola negra Ella divino que yo quería trato las luze del bar se fueron a descansar un rato Y nos vimos solos Tú me lanzaste a aquel trato De abrirme el pecho de pared Zalaz de rock and roll Luces de neón Seda tragoosh mundioga la notte pesante la sacco sta adesso siedaite io perlo duelam El pecho de par en par Balas de rock and roll Luces de neón Seda y tercio pelón Balas de rock roll Se da intención, pero Se da hasta apagar los neones las luces de las canciones de aquel viejo tocadiz de la sala principal Zerramango las pasiones pero a mi nadie me lo advirtió el rojo de sus palabras volátiles no pude llegar a tiempo momento no El antes el después Os hielo no ha aguantado En mitad del naufragio y palabras Después de la música festiva de Sesatec y Vendetta, con la cual hemos comenzado el programa. Y hemos seguido con la caña y la contundencia de Espíritu de Contradicción y Lambretos. Nos hemos tranquilizado un poquito con este señor, con Javi Surieta. Y con temas como Seda y Terciopelo, y esto que estamos escuchando, nada, cuarto corte. De Maldito Invierno, nuevo trabajo discográfico con la colaboración del gringo Discos... Y con grandes y buenos temas como por ejemplo La carretera y los desperfectos, El Plan También está Lágrimas de Bohemia O por ejemplo, Ya no quedan bailes en El Cargador Son algunos de los temas incluidos en este nuevo Larga duración para Javi Zurieta Y después de tranquilizarnos un poquito, volvemos con la caña y la fuerza. Nos vamos con una banda que después de siete largos años de silencio, pues eh, la banda navarra han publicado un nuevo álbum el pasado 29 de octubre, titulado Rabioso con 11 canciones de metal y hardcore en castellano más combativo. El nuevo trabajo contiene nueve nuevas composiciones con el sonido crudo característico del grupo, además de dos temas antiguos que han vuelto a grabar, Aceite Tóxico y más volumen. Hablamos, por supuesto, del octavo trabajo discográfico de la banda Flitter Rabioso, que ha sido grabado en tres estudios diferentes. Maria Close Studios, donde se registraron bajo y va ba y guitarras. En ECM78 Studios, donde quedaron plasmadas las baterías. Y, por último, en Eman Studios, donde se grabaron las voces y se llevaron a cabo las mezclas. Todas las labores de grabación, producción y mezclas han correspondido a cargo del señor Frank Ramírez. Así que, después de tanto tiempo sin saber nada de ellos... La formación de Estella Alizarra vuelve a la carga con Corre y el tema Ponte en Pie del álbum rabioso de Flitter. Oh! A este cuarteto de Estella Alizarra Regresan Flitter con nuevo trabajo discográfico Rabioso y con temas Tan cañeros y contundentes como los que Estamos escuchando La banda compuesta más concretamente Por Miguel, por Javi También está Carlos y para completar Este cuarteto Unai <música> Temas como Egoman, la mala educación Autosuficiencia o esto que estamos Escuchando Ponte en Piel Están incluidos en este nuevo larga duración, potente nuevo larga duración Para este regreso esperado de Flitter Oye, y que esto continúa, esto no para. Estás en la sintonía de Berriocer y Ratia, estás en el programa Euskal Música, como cada semana, los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, y también el fin de semana, sábado y domingo, nos puedes volver a escuchar a la misma hora, cada semana, como te comentaba, 90 minutos referentes a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. <música> El jueves 13 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, en el programa Euskal Música de y Ratia, entrevista a la formación Ibakusa. Estarán en los estudios del 100.8 para presentarnos su primer larga duración. de cadena dulce envoltorio a la cobardía siniestra que toma la forma pequeña rotas no amanece soy ofando temblando moqueando después de una noche eterna soy temblando moqueando una noche eterna Eta garrera que te ahoga, deja de ser tu juez Y acelera, que las horas pasan no te esperan Despierta sin esconder los ojos Tras las trincheras de tus arrugas marcadas en el alma Como una pequeña que se ha quedado sin muñeca Y se deja ver por el miedo a una silueta anclada se van sus cabezas una silueta anclada son sus cabezas no pena un no modelo Espe En un día tu vida Ni en Los desengaños ya pasados Se acabó el veneno Que absorbía tu tiempo Lo no ha volado el viento Que refresca tu cara Asumir no es morir Sino estar preparada Para continuar Siempre adelante, adelante. Demasiado tonto de la corteza, es el primer álbum en solitario de Enrique Villarreal, el Drogas, conocido artísticamente como el Drogas, evidentemente, tras más de 30 trabajos discográficos como vocalista y compositor de la banda de rock barricada, así como de los proyectos paralelos como fueron Charrena y La Venganza de la Abuela. El triple álbum se publicó el pasado 5 de noviembre del 2013 y está dividido en tres discos con temáticas muy diferentes. El disco Alzheimer hace referencia a la enfermedad y a los recuerdos. En Machinada se tratan problemas sociales y políticos, casos concretamente, pues, por ejemplo, de corrupción. Y por último, en Iglam, la temática musical deriva hacia la senda del glam rock. Una de las canciones del disco Alzheimer, titulada Cordones de Mimbre, fue seleccionada como melodía de la campaña radiofónica Acuérdate de los que olvidan, importante puchada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra como primer sencillo del triple álbum que escogió la canción Peineta y Mantilla del nuevo disco del Corte de Machinada, cuya temática gira en torno al caso Bárcenas. Lo que hemos escuchado y nos hemos centrado hoy es en el tercer CD, más concretamente en el CD titulado Iclam y hemos escuchado los temas Con tu presencia y el tema No das pena, un tema que como habrás podido comprobar, en la voz tiene la colaboración del señor Ca los Tarque. Pues ahí está, el nuevo trabajo discográfico del Drogas Ha costado, pero aquí está este triple álbum Demasiado tonto en la corteza Y nosotros que seguimos con caña, seguimos con fuerza Y nos vamos ahora con la formación Tracción Ya que desde el pasado 25 de enero Está disponible para descarga gratuita El nuevo álbum de la banda Navarra Tracción En su página oficial lostraccion.com Además, tienen ya una gira de conciertos Para presentar este segundo larga duración Rotos y quemados Aquí, en Iruña, estarán enviaba a Tarrabia en la sala Totem el 3 de mayo, descargando temas como los que vamos a escuchar a continuación. Nos vamos a ir más concretamente hasta el corte número 7 del álbum, Ladridos, y al tercer corte del álbum, sencillo presentación, jódete, hablamos de lo nuevo, de Tracción, Rotos y Quemados. ...ahí está la caña y la contundencia que nos trae la formación de Iruña... ...atracción con este nuevo trabajo discográfico... ...vaya álbum que se ha sacado de la manga esta banda... ...y por cierto, te lo puedes llevar completamente gratis... ...te metes en la página lostraccion.com y te lo puedes descargar... ...por cierto, si quieres el disco físico dentro de la página de ellos... ...lostraccion.com, te dirán cómo conseguirlo... ...y lo más fácil es ir a los conciertos... ...te recuerdo, en Villa Batarravia, en la Sala Totem... ...el día 3 de mayo presentarán Este nuevo trabajo discográfico Rotos y quemados Y nosotros que vamos a ponerle el punto y final Ya el programa de Euskal Música de hoy Y dirás, si aún nos quedan casi 10 minutos Bueno, bueno, bueno, es que viene la sorpresa del programa de hoy nos vamos a dejar los últimos 10 minutos del programa Con la banda del norte de la farroa Escian Y con el álbum Susene Anne M.N. Taorain Vamos a disfrutar durante estos próximos 10 minutos hasta final del programa Con temas incluidos en ese álbum en directo grabado más concretamente En el emblemático concierto del pasado 14 de agosto del 2012 en Guernica Que después lo editaron en formato Digipack CD y DVD Verán de recordarte lo que hemos escuchado en el programa de hoy de Euskal Música, como ha sido la música de Cessatek, Vendetta, Speed de Contradicción, Lambretos, Kabisuleta, Flitter, El Drogas y Tracción. Y recordarte que el próximo jueves volvemos a la carga aquí en Euskal Música en directo de 6 a 7 y media de la tarde Y ya sabes que también nos puedes sintonizar, nos puedes escuchar el sábado y el domingo a la misma hora o sí, en redifusión, en repetición el próximo jueves 13 de febrero o fin de semana 15 y 16 Tendremos la visita en los estudios de Berriozario y Ratia de Ibacusa Para presentarnos su primer larga duración Un álbum que promete Así que nada, te quedas con Hesían, te quedas con varios eh, temas del álbum en directo, men y te quedas por supuesto con la cuña de la entrevista de la semana que viene a Ibakusha. Así que nada, a disfrutar de la buena música local, la música que se realiza en Euskal Herria, y en 7 días nos volvemos a escuchar. El jueves 13 de febrero a partir de las 6 de la tarde En el programa Euskal Música de Berliozari Gratia Entrevista a la formación Ibakusa Estarán en los estudios del 100.8 Para presentarnos su primer larga duración Música